Enredando las mañanas. El Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos se une los viernes a las horas por radio. la corriente. de no. la semana, radios de la RNNA, Red Nacional de sí. Medios Automáticos, está sí. hablando de de lunes a de 10 a 12 horas. www.unas.org Hola, hola, muy buenos días. Estamos aquí en el estudio de Radio Puebla empezando en Enredando las Mañanas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 Muy buenos días, estamos nuevamente en el segundo programa oficial del Entredando acá desde San Salvador de Jujuy, desde el sector B5, de Alto Comedero. Eh, yo soy Victoria, muy buenos días, compañeros, eh, está operando en Pancho, estamos también junto con Mono, con Johnny, acá en la producción Javi, y Pache en San Pedro, y ahora se va a presentar mi otro compañero.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 próximo bloque. Estamos comenzando con las entrevistas para el día de hoy. Eh, vamos a comenzar en lo que tiene que ver con el conflicto docente en Sanqueado del Este, que con el PROREA eh, alcanzó puntos muy ángilos con distintos de ellos, eh, que vamos a estar conversando ya en la entrevista que tenemos contada. Así es, son las 10 y 10 de la mañana. Pasamos nuestro nuestro Facebook,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 No, nos obligó a, a empezar a juntarnos con los, con los vecinos con demás familias de acá de los parajes y hacer nuestra propia organización de base como es tierrafértil y después bueno veíamos que la lucha era des parejaja también por solo ser una organización de base este donde nos, nos formamos y fuimos parte de del movimiento nacional campesino indígena y como es la guía campesina internacional la cruz a nivel mundial no así que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 y terminamos detenido nosotros porque a nosotros nos cuesta llegar al pueblo, al centro urbano a hacer la denuncia y los empresarios o los empresarios tienen su movilidad como para llegar primeramente, ¿no? Gloria, este eh, se ha eh, o se viene escuchando desde hace mucho tiempo las problemáticas en particular en esta zona de Palma Solar, eh, problemática de desmonte, problemática ahora eh, con, con, con la situación de situación, ¿no? cómo eh, nos puede tratar cómo es la realidad de la herencia de la tierra en, en, en esa zona y sí ahí hay, hay mucho conflicto bueno como te digo nosotros empezamos empieza primero en su momento en, como cuentan mis abuelos no en su momento eran tierras fiscales o sea que, que era de, de, de, de la gente que que vivía que producía y después de la noche a la mañana aparece que, que tiene un título de tierra como son esos grandes empresarios o sea que está la magia de que, de que la noche o la mañana pueda llegar una, una tierra fiscal una tierra del Estado, de la provincia para entregar a las familias que siempre han vivido o pase a ser a mano de un privado no Desde, y después bueno hay mucho, acá nosotros bueno, empezamos a organizar y a trabajar con mucha gente que están en su momento pagando en el Instituto Jujenia en Colonización que fue en su momento que ahorita no existe más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 y compartían también con compañeros abogados y nos iban enseñando, nos iban contando o íbamos intercambiando los los saberes. nos dimos cuenta, pero en su principio nosotros pensábamos como con muchos todavía piensan que se tiene el papel y el rey y no el que y no el que vive y cuida, ¿no? Así que así nos empezaron a a meter a entrar y pero bueno, por suerte gracias a Dios estamos ya organizados y y podemos hacerle un no es, no es pareja tampoco la pelea, pero por lo menos hacerle un frente, ¿no?, o, o por lo menos poder pelearle un, un de un igual a igual, yo creo que nunca va a ser, pero somos coches porque somos el pueblo y somos, somos la realidad, digamos, somos personas, estamos estamos vivos, somos, estamos presentes. Gloria, ¿todía profundizar un poco la situación de las familias afectadas con la usurpación de estas tierras? y sí, aquí en Palmazona somos varios, familias, este en el paraje donde yo vivo somos ocho familias solamente en este paraje, pero después están, después gente afectada, que bueno, por ahí vos también en, en principio el principio del programa anunciados, digamos que los casos con los empresarios más fuertes que tenemos nosotros, por lo menos demandas, denuncias y, y los conflictos más más más salidos, digamos, en los medios y a nosotros afectados son como este de Horacio Macedo y ahora el que es más reciente, el de Orlando Canido, el dueño de, el dueño de la gaseosa Manao, ¿no?,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 después que la gente de, de los que están en los cristales ahí síillas son como mujeres en familia que están dentro de ese de esa parte porque nosotros venimos bueno trabajamos en los cristales y trabajamos analizando las situaciones en los en lo privado también no porque digamos, son citas como la de caido como la de como la de madera que son ya pasan a hacer el conflicto ya con privado no y lo otro ¡Oh! y lo de, eh, lo de colonización que era en su momento ahora no sabemos qué es lo que es pero son fiscales, no son piezas fiscales las que también la analizamos y también le buscamos la vuelta para para que no se desalo esa familia. No, para qué tienen la empresa de esta tierra? Y ellos lo este como de de todo saberlo, digamos, bueno, por ahí algunos radio escuchan, ¿no? Ellos desmontan, topan todo el monte, y, este, se tiran todo el monte y después se ponen soja transgénica, maíz transgénico, todo gran, digamos, no, nada, nada producido para para nosotros para la producción digamos como la nuestra que es la economía popular la soberanía alimentaria de los alimentos sanos para el pueblo para las comunidades no solamente hacen para exportar en grandes instalas por eso es que desmontan se tira todo el monte y y todo lo que implica esto no el medio ambiente y, y todas las contaminaciones a nosotros después dechar de esas, de, de esa fecha que me empezó a ver con con los glifosatotos los que florre humidad y el contaminar este Este, nosotros tenemos que conseguir la forma de conseguir el agua ahora del pueblo porque nosotros antes empezar tomar un agua de un arroyo donde violaban las maquinarias donde las contaminaron las naas y bien la propia agua la contaminaron con con suában maqui, con su maquinaria con con la, con los restos de los químicos que queda no después los animales nuestros pero también este nunca en la vida mi abuelo falleció hace poco de 98 años y era admiralísimo porque nunca en la vida sucedió que un animal nace con un ternero con tres ojos o un ternero con mala formación que lo que acá pasó ahora después de, de esto, ¿no? después de las de las fumigaciones y y todo lo que va. Sí, nos atropelaron mucho, nos, sí. nos mataron mucha siena, nos, no, nos bueno. cabeñaron también con, con no, las malas. Pregunta sobre, sobre esto que vos hablabas de las, las fumigaciones, bueno, no algo que sale el, el vuelo, pero... Eh eh han presentado tienen eh denuncias sobre ya eh, o sea, los me, mensajeste sorprendidos a todos aquí a todos y ya todas cuando hablaste de este de este de este cordero eh, detinas sí, vienen eh, han iniciado acciones por eso.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 y son con ello lo que presentamos las acciones legales porque si no después se tratan de malvé, de malvado, de matones, como que, que somos los malos, los, los campesinos o los indígenas que nos vamos a la fuerza, a la violencia. No, nosotros resistimos y defendemos nuestro territorio mientras que la ley no lo, porque hay leyes, pero también como como bien dizna el campesino, la gente del campo que esta la ley, esta el trampa, porque la ley siempre o no siempre, pero la mayor gran parte del tiempo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 eran trabajadoras del estado servían al sector nuestro no y hoy no están así que solamente pelearla nosotros con la compañera que es una compañera de la organización y seguir presentando pero como te di la, la pelea no le va porque el que tiene mucho poder político, económico este es el, es el que lleva de la de con las leyes porque siempre sale a favor de ellos y no del pequeño productor porque...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 Departamento la ordenan, pero no se dio, no así que ahora estamos peleando por una, por lo menos alrededor de farmacola, que se respete, porque ya, la verdad es que no, no hay monte, y es el único corredor biológico que está quedando en la provincia de la transición de Yungo a Contar, que se une el Parque Nacional calilegua con la Reserva Las Bantitas y el, par el Parque del Rey. Nosotros estamos vinculado justamente en este corredor biológico y que si no lo defendemos nosotros, se va a terminar eso, ¿no? Porque el último pedacito, como te digo, el que está quedando y es un corredor biológico que si bien nosotros, solamente los campesinos, defendemos, sabemos que eso a los empresarios no le interesa, ¿no? El corredor biológico, la naturaleza, solamente le interesa tener... ¿Gloria? Creo que... ¿Hola, Gloria? ¿Gloria?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 ende está loco en los desmontes. Y después por ley, digamos nosotros peleamos mucho con la ley de la agricultura familiar, no sé por eso, la necesitaron nombrar, nosotros lo único que y con eso fue en, a nivel nacional, fue la primera que, que la primera nosotros presentamos acá por por un paraje que se llama Las Prを経て yendo ya a la provincia de Salta, este presentamos por un, una familia PAE, que fue, digamos, en la única, la única batalla que pudimos lograr a nivel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 Con compañeros de la facultad de humanidades y de ciencias agrarias que estuvimos anticipando en el redando del lunes pasado y nos comentábamos bueno la situación de la usurpación de tierras con estos dos empresarios con Manaus que como yo le comentaba eh, también tiene incidencia o también hay usurpación de tierras en, en, en santiago deleste eh, con los compañeros y que están llevando a cabo también acciones judiciales y legales eh, los compañeros de moca de Santiago del Estero, el movimiento campesino de Santiago y bueno Y la otra, que mencionaba eh, Gloria, está ligado a Horacio Macedo, que es de CRAM. CRAM, Sociedad Anónima, eh, son productores eh, de carretería para uso agrícola. Son quienes proveen a, a, a los productores y también a los empresarios eh, de tijeras para poda, eh, para distintos cultivos, ya sean cítricos o vicidenícolas. Es sí, importante también recalcar la cuestión de que no solamente sucede aquí en Jujuy, sino que también sucede en Santiago del Estero y en otros lugares, que eh, en Santiago del Estero, por ejemplo, denunciaban que, que la empresa Manao, digamos, el dueño de la empresa Manao, eh, avanzaba, digamos, con grupos paramilitares, ¿no?, donde se denunciaba también y se correteaba a, a la gente que vivía en el lugar. Así también es, es digamos, llamativo, ¿no?, porque por ahí nosotros... Eh, cuando nos fuimos enterando un poco de del sistema eh, la, la ga es conconocida justamente digamos por los personajes que tienen una gaza que, que está hace poco digamos, y que, que trata su eslogan digamos la gata argentina qué sé es yo y por otro lado este, avanza así digamos ¿no? esta cara que, que no se ve y que muchos de los medios no cuentan y es importante este, retomar también que en el marco de esta usurpación de tierras del de, de empresario Calido en, en, en Santiago del Estero eh, en el marco de, de esa usurpación de ese empleo de este, para de corta paramilitar murieron dos personas ¿no murieron ¿no? dos enterantes de en el año 2011 Cristian Prollegra y Manuel Galván que bueno fue parte de este eh, te corto porque estamos eh, nuevamente con Gloria Dale, eh, hola Gloria nos podés escuchar si bueno este todo en el tema acá por ahí en el campo las señales media media complicada en lo bueno que estaba hablando queda este queda hablando solo o directamente de sí que pasó ¿no? así que pero bueno son cosas que pasan y espero el, los oyentes no sepan disculr este y aprovecho, no para en este cortecito aprovechave ahí este un saludo no para mi compañero este miguell total dice que, que está escuchando no así que